To my home, to quieres escapar de este macabro lugar El uno de los buses te quiere ahogar Las ratas de dos patas inician su vigilancia No se sabe si es policía